Su noticiero 37 grados se encuentra con el doctor Jairo Forero, presidente de la Asamblea del Tolima, periodo 2014. Doctor, en estas elecciones、eh, a Cámara y Senado, la publicidad se ha convertido en un pequeño problema. ¿Cuál es la recomendación que podemos sugerirle a los candidatos, teniendo en cuenta que acaban de quitar una valla al frente del Hotel Ambala, que podemos sugerirle a todas aquellas personas que aspiran a s t u d i a r o n cargo político? Eh, el tema de la publicidad política pagada es un problema nacional que bordó la, la, la mera, la poca reglamentación que existe, que tiene muchos vacíos y permite que avirusamente unos, unos, unos sectores ubiquen unos, unos, su publicidad en sitios que no tienen los permisos correspondientes.、Eh, hay una reglamentación propia y la ley le designa a los registradores y a los alcaldes. Pero miren, no, no está reglamentado la publicidad en espacios privados. Hay un número de, de definido de pasacalles, pendones y vallas publicitarias por candidato. Y hábilmente algunos candidatos toman todo lo que le corresponde al partido para ellos. Cuando en este momento la, la, las lesiones territoriales por el Tolima, en cada partido hay seis candidatos, por decir el partido de la U. pero la votación, la elección para el Senado implica más o menos 90 candidatos por partido. Todos tendríamos derecho, porque si es votación del orden de circunscripción nacional, cualquier candidato para el Senado puede tener una valla de tal punto. Es un tema de inequidad, inequidad, que algunos que tienen la capacidad económica se bordan a otros que no la tienen. Esto tiene que ser reglamentado adecuadamente por el Estado. El Estado debe asumir y f i j a r los puntos, así sea por sorteo, pero no permitir que aquellos candidatos que tienen bonanzas económicas, Avanzar en una ciudad, y en la ciudad invaden el espacio público, contaminan mensualmente, así no se hace la política. Y hay otros medios para eso, están las redes sociales, están las emisoras locales, a q í nosotros escuchamos radios locales, están los medios de televisión locales y nacionales. No es, no es ensuciar una ciudad haciendo cuenta ausivamente, b ubicar vallas donde no es permitido. ¿Cómo es posible que, que el edificio no e s t en la e m b a l a d que es edificio oficial público? que si bien es cierto está concesionado a un, a un operador para que exploten los servicios de hotelería pues le permitan que hábilmente coloque publicidad en un sitio que es oficial afortunadamente la s e c r e t a r í a de i n i s t r a t i v a de la gobernación tomó la decisión de h a c e retirar r esa valla y hoy la dirección de espacio público ha retirado innumerables vallas que algún grupo de algún sector político abusivamente ha colocado sin los permisos correspondientes es un tema no solamente de a s i ó de todo el país hoy Usted mira en todo s l o s departamento s hay vallas colocadas abusivamente sin los permisos correspondientes. No solamente aquí. Usted está en el marquito hay vallas que están colocadas violando la ley, violando la delegación que le permite a los alcaldes s a c a r un d e de c r e t o reglamentario. Eso es lo que pasó en i b a g u é e e que podemos recomendar a los alcaldes, a los secretarios de gobierno, qué medidas deben de tomar para, para que no se convierta esto es una contaminación visual en los diferentes municipios miren los comités de el seguimiento electoral no sirven para absolutamente nada yo creo que hay que hacer un pacto de honor y lealtad e n todos los partidos políticos q e hacen la política de otra manera los partidos la una andadís no vamos no vamos a colocar un policía donde no se requiere donde no se permite seamos leales con una ciudad eso eso al final tiene tiene un efecto a todo lo contrario fastidia molesta q u el e espacio público es de todos son, son situaciones colectivas c ó m o es posible que los padreros de imagín que es una estructura que es del municipio un operador a r r i e n d a esos espacios son del municipio y de, no de un particular pero mire lo que se ha presentado y hoy la, la poca reglamentación que existe por ejemplo no puede quitar espacios en, en situaciones privadas como usted lo ha visto en varias partes de la ciudad la ley la ley tiene muchas lagunas respecto a esto Entonces, hábilmente algunos utilizan eso para colocar su publicidad. A fin de cuentas, los carteles ni las vallas no votan. Bueno, estuvo con nosotros el noticiero 37 del diputado Jairo f u e r e r o presidente de la Asamblea de l t o l i m a periodo 2014.